Mira, la verdad que nos hicimos un poquito más fuertes. Eh, gracias a la gente que se está acercando. Esto demuestra la clase de persona que era mi tío. Esto no tiene que quedar acá. No tiene que quedar impune. Y Que este tipo pague por lo que hizo. ¿Cuál es el estado de la causa hoy? Mira, este tipo está condenado a perpetua. Que la justicia eh, haga lo que tenga que hacer y que este tipo pague. Tienen alguna noticia más de lo que pasó? De... No, no, lo único que sabemos es que fue derivado a, a la alcaldía Petinato de Olmo y que iba a tener asistencia psiquiátrica. Pero él no es un loco. Un loco no tiene una empresa. Él es un asesino, que pague. ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente hoy? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde van a marchar? Sí, sí, Queremos justicia, que le den perpetuo a este tipo, a este asesino. ¿Quién era tu tío, Guadalupe? Mi tío era un hombre trabajador, hace 25 años estaba, manejaba delante un volante, jamás tuvo problema con nadie, era un, un buen tipo, sostén de mi abuela era, él vivía con la madre. Guadalupe, ¿los ha recibido el fiscal de la casa? Sí, sí, estuvimos con el fiscal, con los abogados, eh, esos se están manejando, se están encarando los abogados. Entonces, para redondear, ¿cuál es el pedido que hacen hoy y que, cómo siguen ustedes, hacia dónde marchan? Justicia y perpetua para este asesino, nada más.